con Melina Pérez, ella es integrante del Centro Cultural colibrí es integrante también de la Coordinadora COMPA de Espacios Culturales e integrante de la Red Multicultural de La Plata. Melina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, eh, estábamos hablando recién de las nuevas medidas que se van a, a estar disponiendo en Eh, en estos en estos próximos días eh, lo cierto también es que durante los últimos meses con la llegada de eh, cierto bueno temperaturas más altas y demás había habido una oportunidad ¿no? para que eh, los centros culturales pudieran reactivar eh, reactivar algunas de sus actividades no como estuvieron viviendo estos últimos meses bueno primero que nada gracias por el, por el rato de, de poder comunicarnos con los oyentes el rato de palabra que, que tenemos que Eh, porque es verdad, eh, pudimos abrir, pero bueno, el año pasado fue un año muy duro. Eh, fuimos los primeros eh, en cerrar nuestras puertas y sabíamos que íbamos a ser uno de los últimos sectores en poder volver a abrirlas. Así que nada, hemos podido eh, trabajar muy poco, bueno, como, como decían ustedes, ¿no? con las temperaturas eh, que acompañaban, por ahí los que tenían los espacios que, que tienen patio o, o aire libre pudimos generar un poco más de actividades pero bueno vino vino todo cuesta arriba para nuestro sector que además es autogestivo es independiente eh, nos sostenemos con nuestras propias actividades e iniciativas así que nada eh, viene siendo muy complicado y bueno de ayer eh, nos, nos desayunamos eh, que el gobierno municipal una vez más corta eh, por lo más débil por lo más eh, autogestivo bueno en este caso como les decía que son eh, las manifestaciones culturales. Así, al bien amplio, sucedió como si fuese que, bueno, la responsabilidad de la irresponsabilidad, digamos, de la sociedad, recae en nuestro en nuestro sector y en nuestras actividades que fueron, eh, es importante mencionar, fueron súper cuidadas, con protocolos. Por ejemplo, nuestro espacio tiene un factor ocupacional para 120 personas y no hemos hecho actividades con más de 30 en un patio grande, Eh, así que, bueno, imagínense lo que fue los esfuerzos para poder tener actividades, poder dar el trabajo a los artistas, a los talleristas y demás, eh, y que se nos venga a, a directamente prohibir, ¿no? Eh, como, como en los peores tiempo digamos, directamente nuestra, nuestra actividad. Entendemos como que hay algo en contra de nuestro sector y que se entiende que la cultura es un peligro. O sea, no, no hemos tenido un diálogo directo, Y es algo que ya nos viene sucediendo, no ya ustedes nos han podido entrevistar eh, hace tiempo, pero el año pasado también fue un año en el que nos declaramos de emergencia, estado de emergencia, y solicitamos una ayuda del Estado municipal que no hemos tenido. Vos decís que es indistinto si los espacios cumplen con cierto protocolo en cuanto a medidas de sanitización y el aforo de personas, a que si no, digamos, hay como una cuestión de ir por todo y prohibir toda actividad cultural, digamos. Es muy confuso porque, ya les digo, el decreto eh, habla de manifestaciones literales, manifestaciones culturales y todos los eventos de la naturaleza, eventos de cualquier naturaleza. O sea, es muy amplio, o está muy mal redactado encima. <risa> eh, y nada, eh, obviamente las manifestaciones culturales a atañen a nuestro sector, que somos eh, hacemos cultura, que hacemos arte, eh, y sí o sí, siempre hacemos eh, espacios que nos preocupamos, no por, por, por la seguridad de los vecinos y las vecinas que concurren, que asisten a nuestras actividades, y, y nada, por ejemplo, nos preocupamos por habilitarnos, por tendremos matafuegos, por eh, todo, todos los espacios culturales que estamos en el registro municipal, pagamos ambulancia eh, tenemos seguro de responsabilidad civil, digo, cumplimos con todas las los mecanismos digamos, de, de prevención, de seguridad, eh, para que para que nuestro público, sobre todo, esté, esté cuidado y obviamente los trabajadores y trabajadoras que, que asistimos todos los días. Por eso no, no lo entendemos, no realmente no entendemos esta medida y bueno, es un cortocircuito más para con nuestro sector, así así lo estamos entendiendo. Eh, nos vamos a estar reuniendo con eh, la red multicultural en estos días, o sea, los espacios culturales empezamos a estar en estado de alerta nuevamente, Eh, porque no no hay nada claro, realmente, y, y bueno, obviamente siempre aparecen informaciones contradictorias, también de jugar al bueno y al malo, que ya hace años que nos viene pasando, desde que está en la gestión de garro al menos, eh, que nos va a pasar, lo que hay un secretario que es bueno, un secretario que es malo, uno que te dice que podés, otro que no, pero bueno, nunca un papel firmado, nada, digamos, por, por las vías legales que nos puedan dejar trabajar, Porque después, viste, cae control urbano y, y te clausura. O sea, más allá de que te digan lo que te digan, o te prometan te prometan, si no hay un papel firmado, una nota, un aval, no, no, no, no tenemos capacidad de espalda para, para soportar una clausura. Merina, vos cuál, digamos ¿cuál es tu interpretación sobre el sobre el, la disposición general de Nación y cómo debería instalarse esto en la ciudad de Plata? Y por fuera de lo que hizo Garro interpretando que hay que ser que hay que restringir al, al, a lo máximo posible durante tres semanas. ¿Qué crees que habría que hacer? Yo creo que específicamente es sobre esto que estamos hablando, ¿no? Claro, claro, claro. Creo que es una situación bisagra. Eh, creo que ayer lo dijo la ministra de Salud de la Nación muy claramente que todas las actividades donde haya protocolo no son peligrosos o, o exponen lo menos posible a las personas. Y dio el ejemplo, por ejemplo, de una fábrica que trabaja con un protocolo, cómo se ha disminuido el riesgo de infección ante este virus. Entonces, trabajando con los protocolos, eh, así como, digo, trabaja en la cervecería, porque también eh, es por la cultura, pero bueno, pasó hasta el año 1974 y realmente eh, no hay distanciamiento social, no hay uso de barrijo, no hay, no hay cuidados, digamos. Eh, y en nuestros espacios sí. Son seguros la mayoría de los espacios culturales están haciendo actividades en la vereda perdiendo muchísimo muchísimo eh, espacio digamos pero para no eh, arriesgar a la gente que va eh, así que nada es apelar a nuestro a nuestros protocolos a los protocolos que existen a los que hemos consensuado con los que venimos trabajando y con los que nos sentimos más seguros de ella eh, que abrir un espacio al público como son nuestros espacios privados, son, eh, nuestros espacios eh, culturales, que son emprendimientos privados, sin fines de lucro, también conlleva un riesgo a nosotros también. Hemos tenido desde Cualitifo, por ejemplo, reuniones para ver si nos sentíamos cómodos, cómodas, con, con hacer una actividad, con meter gente en el espacio. Y bueno, nos dimos cuenta que vale la pena, y sobre todo vale la pena seguir gener generando puestos de trabajo, porque por ejemplo ahora en nuestro espacio cuenta con 24 propuestas de talleres, y son 24 profesores que muchos de ellos y ellas eh, son, son su única fuente de ingreso Digamos que el año pasado la han pasado muy mal y que, que en este año tienen la posibilidad de recuperar su trabajo y estamos trabajando con un protocolo de hasta máximo 10 personas, incluidos los profesores y las profesoras, digamos, en espacios abiertos, en espacios amplios, con media hora entre taller taller para poder limpiar y ventilar, son... Eh, estamos utilizando todas las recomendaciones sabemos que la verdad es que la ciudad de la per justo hoy se encuentra en el en el epicentro de esto pero no por eso eh, es necesario digo que nos corten directamente como como nos vienen cortando no directamente afuera exclusión sin buscarle la veta y sin también reconocer nuestra labor una vez más uh -huh. de todo lo que estamos haciendo lo que nos esforzamos el dinero que estamos gastando en comprar en insumos eh, para sanitizar y demás bueno un montón de, de cuestiones, por eso también es importante volver a poner sobre la mesa la necesidad de la aprobación del proyecto de emergencia cultural, que tiene más de 17 artículos, que el año pasado lo trabajamos con Ana Castañeto, el bloque de, de Frente de Todos, eh, y que realmente hay artículos, por ejemplo, que dice que necesitamos no sé, las herramientas tecnológicas para trabajadores y para espacios que no tienen el metraje correspondiente, bueno, si la municipalidad podría poner a disposición de prendencias, como por ejemplo Isla Malvinas, el pasaje Rocha, para realizar una grabación, un ensayo, un streaming básico, digamos. Cuestiones que nos puedan garantizar el trabajo. Después hay otro de, lo, de los artículos que se solicita el uso del espacio público, que siempre también hemos tenido problemas con la municipalidad, eh, es más que nos han usurado eventos como el Culturazo y demás. Bueno, que se puedan poner a disposición para que se pueda trabajar, Y, bueno, otro de, de los artículos que me acuerdo, así muy en grosso modo, que creo que es el más importante, es la creación de una mesa de emergencia de la cultura local para poder trabajar la política pública acorde a nuestro sector. Y, bueno, todo eso nunca se trabajó, eh, sigue esperando el dueño de los justos en el, en el Consejo Deliberante, precisamente en, en una comisión, que la Comisión de Cultura, Eh, donde no se ha llamado más a, a debatirlo, se, se ha escondido y se ha cajoneado como se cajonean muchísimos expedientes. Uh -huh. Merina, vos decías que se van a estar reuniendo desde la red multicultural, eh, ¿ahí se va a decidir si se vuelve a presentar eh, la emergencia, si se plantea una reunión con las autoridades? ¿Cómo, cómo va a seguir tu reclamo? Sí, desde los espacios culturales, y no solo, porque la emergencia cultural atañe a, a un montón de sectores más trabajadores, técnicos, técnicas, gestores, eh, docentes, talleristas y demás, eh, vamos a estar en, en reuniones en estos días y nada creo que, que es importante volver a discutir eh, con, con qué política pública ¿no? se si, si acompaña al sector, que obviamente si se, todo, si se cierran todas las actividades, que entendemos que hoy se restringe hasta el máximo, hay una restricción muy importante de horario, pero no está restringido todo al 100%. Digo, si se llegase a restringir, nos restringimos, pero necesitamos un Estado compañero, un Estado que acompañe eh a, a los sectores, sobre todo a nuestro, que es un sector autogestivo, y que a nivel nacional el sector del arte de y la cultura genera un 4% del, del punto de PDI. O sea, no somos realmente eh valorados eh, acá en el Ciudad de la Plata, al menos con, con política pública para todo lo que aportamos. Bueno, Melina, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por por el espacio y, bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba Melina Pérez, ella es integrante del de, eh, Centro Cultural Colibri, eh, bueno, y nos contaba un poquito sobre la situación de la emergencia cultural en nuestra ciudad.